sería reservada 2.0 Fernando Roda, muy buenas, ¿qué tal? Hola again. Le vamos a dar el Goya. Ah, el 11 ese, ¿eh?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 Ahora estamos con el ritmo grande, ¿no? Estamos en el momento eh, culmen, estamos esperando a que den la mejor película, estamos viendo las candidatas, a la Tenchera Infinita, Dolor y Gloria, eh, la, eh, Mientras duele la guerra, eh, O Que Arde, Intemperie, eh, ¿cuál será? Estamos aquí dudando.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 Estos eh, eh, caen en sus manos un manual que se descubrió a los de, a los de Al Qaeda en los cuales eh, precisamente se les intentaba enseñar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 que fueron a interrogar para intentar blanquear Madre eh esas cosas los y... abogados dicen y esto estas cosas un timo. Es que no, no, un timo no seguramente nos acordamos y mucha gente se acordará de esas imágenes año 1993, y tres antes bastante antes en del 11S pero el escenario era el mismo en las torres gemelas una bomba eh,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 pero dijeron que ellos nunca supieron de los, de los abusos.